La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 14, 14 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este viernes 19 de noviembre. Vamos a despedir una semana en la que Elche ha rendido homenaje a las víctimas del COVID y al personal de los servicios esenciales. ...que trabajaron durante la pandemia... ...y ha presentado además... ...los presupuestos municipales... ...ante los agentes sociales y económicos de la ciudad... ...para el próximo año... ...lo hizo ayer en la reunión del Consejo Social... ...el Ayuntamiento contará con 32 millones más... ...que el pasado año... ...un total de casi 232... ...se van a destinar a pagar los gastos... ...servicios públicos... ...y las inversiones... ...aunque se ha previsto una reducción del 65%... De los ingresos por las plusvalías, hay aumento y compensación de fondos que vienen del Estado. El personal se lleva 85 millones de euros con un incremento salarial del 2% para la plantilla municipal. Mientras que las inversiones, la más abultada, es la del Plan Edificán con 13 millones de euros, 9 para los EDUSI, 1.200.000 euros para reformar el MAEL Museo Arqueológico y de Historia de Elche, un millón más para los polideportivos de las pedanías, otro para las aceras y otro más para los presupuestos participativos que regresan a las cuentas municipales. Pimesa contará con 18 millones de gastos y aigües de Elche con 30. Lo que se presentó ayer ante el Consejo Social fue un borrador que esperan aprobarlo en Junta de Gobierno el viernes 26 de noviembre. Hoy hablaremos de esos presupuestos municipales con los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones obreras, cuyos líderes volverán a hacer un llamamiento aquí en Teleelche Radio Marca para que los ciudadanos acudamos a la manifestación convocada mañana sábado en Alicante para reclamar una financiación más justa. La entrevista será a las nueve y media. Antes hablaremos del órgano de Santa María con el maestro de capella Javier González, ...con motivo del ciclo de música que ha organizado este mes de noviembre... ...todos los viernes concertistas de primer nivel... ...vienen a Elche atraídos por la gran calidad y excelencia de nuestro órgano... ...para deleitar al público con sus conciertos... ...y además con entrada gratuita. Y a las 10 de la mañana contaremos con el presidente del Partido Popular... ...senador y portavoz del Grupo Municipal, Pablo Ruz... ...con motivo de las entrevistas pospleno para analizar la actualidad local... ...y conocer también su opinión sobre esas líneas maestras... ...presentadas ayer por el equipo de gobierno... ...de los presupuestos municipales para 2022... ...así pues les invitamos a que se queden aquí con nosotros... ...en el 101.4 de Teleilchen Radio Marca... ...porque además de las noticias... ...disfrutamos de la música... ...y hoy para comenzar... ...lo hacemos con la última fábula de Luis Eduardo Aute... ...fue su Giraluna... Una forma de entender la vida para los que persiguen los sueños con convicción y constancia. El Giraluna son aquellas personas que van a contracorriente, las que persiguen ideales, las que tienen criterio propio y curiosidad para soñar, para seguir soñando. Una metáfora que retrata a Luis Eduardo Aute.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 Hay quien sueña con olimpos, donde no entra el mal de Aurora, y quien sueña con androides, más allá del bien y el mal. Pero yo que no pretendo, fortalezas geen fortuna, solo un geen soñaría entre un mar de girasoles, buscaría un giraluna.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 De la mano del rey Midas Hay quien sueña con la piedra Del poder filosofal Hay quien sueña con cruzadas Contra infieles guaridas, Y quien sueña con ubrides En la meca celestial Pero yo que no pretendo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 Gira, gira, gira, luna. gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, y mírame. E -e -e -e. 101.4 gira, Radio Marca.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 ...bares para vivirlos. Comercial persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan nueve minutos de las nueve de la mañana y seguimos con más música. Miki Núñez es otro de esos fenómenos que salió de Operación Triunfo... ...y sus composiciones no han cesado, siendo una de las más destacadas su escriurem lanzada en plena pandemia el pasado año, un canto para la esperanza, para nuestro futuro. Em llevo al teu costado, respires lentamente, un nuevo día te ha abraçado, te y no sabes que enyoraremos este momento. Las casualidades son las que nos han llevado a vivir este presente. Cosa non so consciem sin mas peras alla fora cantare Mas scriurem que tot no va ser facis Cantarem la nostra vida en un paper Marcharem mas ties regalats i amans un riu una dos que ja no i pugim ser Ascriurem que tot no va ser facis Cantarem la nostra vida en un marcharem Mancharem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat. Las Son las combas cantar, son las cabulgrida si masperas alla fora cantare ma che riesco quanto no va se facile cantare a ma nostra vida en un palment Başarem... ma Tan la in een papé, maar je errakord aan tot dias. kels diers. Je mag sol sabies fe. A scriurem katot no va se faciot, la nostra vida in een papé.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 ¡Ay, qué pena. ¿Qué te pasa? Pues que es el último fin de semana de la Feria de San Andrés en Elche. Bueno, bueno, pero lo vas a poder aprovechar al máximo. Es el último fin de semana, pero con precios populares. Aprovecha los mejores precios en todas las atracciones de la Feria de San Andrés en Elche. Abierto viernes tarde, sábado tarde y domingo mañana y tarde. Atracciones para toda la familia y parking gratuito. Último fin de semana en la Feria de San Andrés en Elche. ¡Y hasta el año que viene!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 ...con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado a las nueve y cuarto de la mañana... ...y el órgano de Santa María... ...va a volver a ser el protagonista... ...este mes de noviembre de la música del cielo... ...ese es el lema escogido por Javier González... ...mestre de Capella del Misteri... ...para volver a organizar el ciclo de conciertos de órgano... ...que se está desarrollando en estos momentos... ...todos los viernes en la Basílica de Santa María... ...a las nueve de la noche... El pasado viernes fue el organista de la Catedral de Murcia quien a ciegas interpretó las partituras escritas por un compositor ciego. Y esta noche le toca el turno a una mujer, Daniela Timoquin, organista y pianista suiza que repite, vuelve de nuevo, atraída por la calidad del órgano de Santa María. Javier González, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, primero, antes que nada, ¿qué tiene el órgano de Santa María? ¿Qué tanto gusta? Pues, en primer lugar, la marca. La marca de estos instrumentos no, no, no, no es una marca, sino es la, el sello del constructor. Entonces, Gramsin es uno de los más valorados en toda Europa. Y está, bueno, es el constructor de los, de los órganos más importantes de Europa, de los auditorios. Ahora ha hecho el de la Radio de Francia, la Catedral de Bélgica y tiene un currículum increíble en, en, en Europa. Entonces, lo primero que la firma de este, de este organero, este artista... ...hace que los órganos sean muy buenos... ...y, y nosotros tenemos la suerte en Elche... ...para el Misteri de tener uno de los mejores órganos de España. Tú has estado vinculado a ese órgano de Santa María... ...¿conoces su historia, nos la puedes contar? Bueno pues, en, eh, ya tenemos constancia en el siglo XVIII... ...que el, en Elche había el, el mejor constructor de órganos... ...porque normalmente en aquella época... ...en cada provincia eh, había un constructor de órganos... ...si era el que se encargaba de hacer los órganos de la provincia... ...pero ¿qué hicimos los de Elche en el siglo XVIII? ...contratar al organista de, de la, la Capilla Real... ...o sea, al organista de Madrid directamente... ...somos así, directamente vamos a Madrid... ...y nos traemos al mejor organero que había... ...para construir el órgano... ...y ya en el siglo XVIII teníamos el mejor órgano de, de toda Valencia... ...que desapareció en el 36... Luego ya pues, se volvió a construir otro órgano electrónico, que fue un poquito, claro, ya no fue tan bueno porque fue la época de la posguerra. Y mmm, ya en el 2007, no, perdón, en el 2005, ya se, se, se, el patronato se movió para recaudar fondos y, y hacer el órgano que merecía tener la basílica y el misterio, y volver a tener uno de los mejores órganos. Y por eso en aquella época, se, justo antes de la crisis, porque. En el 2006 se terminó y en el 2007 se comenzó aquella crisis, tuvimos. que nos hubiéramos quedado sin este órgano. Exactamente, tuvimos mucha suerte, se recogió sí. ese dinero porque fueron un millón, ¿no? creo recordar, de euros, lo sí. que ha costado reconstruir el órgano de Santa María a, a, a colocarlo pues, en un lugar muy destacado de Europa. Y es por ello, por lo que Javier, eh, cuando se consiguió este órgano único, este instrumento único en Santa María, es cuando decidiste... ¿Vamos a hacer un ciclo de conciertos? Sí. sí, porque es igual que el patrimonio. Tenemos el patrimonio de, de Palmeral y el Misteri, que, que tiene que ser conocido en todo el mundo. Pues tenemos otro patrimonio cultural, que, que debemos de saber todos los ilustranos, que es, tenemos el órgano, el órgano es otro, otra parte del patrimonio, porque es un instrumento que va a durar muchos siglos. Entonces, tenemos que mantenerlo y también tenemos que mostrarlo y darlo a conocer a los demás y la mejor forma era hacer un ciclo e imitar, un ciclo internacional. Nunca, nunca ponemos la palabra internacional, pero hasta ahora siempre han venido eh, organistas de todo el mundo. Y entonces, pues, nos dimos cuenta de que, claro, el, el, los organistas, ya que vienen a, a Elche, una de las mayores motivaciones es el, el órgano. Incluso motivación porque apenas podemos pagar el caché. Entonces, eh, se compensa por, por el hecho de hacer un, un concierto a, a gusto para ellos, no estar en un sitio muy cómodo. O sea, que la calidad, la excepcionalidad, eh, la exclusividad de este órgano es lo que atrae a los mejores concertistas de Europa. Sí. Eh, ¿Y qué, qué se necesita para ser eh, eh, organista? Eh, porque son todos pianistas, eh, ¿qué, qué, ¿qué cualidad hay que tener para tocar un órgano? ¿Todos los pianistas pueden tocar el órgano de Santa María? ¿Este órgano bueno, que tenemos es, de Genshin? Es que... Bueno, el órgano es que no tiene casi nada que ver con el piano. Digo casi nada porque es verdad que es un instrumento de tecla, pero no es, no es el piano. Entonces se, es una asignatura que se, toca, que se estudia en el conservatorio de una forma distinta. Normalmente a ver, en algunos conservatorios se piden como mínimo cuatro, cuatro años de piano, pero ahora ya no. Ahora ya es directamente entrar al instrumento. Entonces hay gente que toca el órgano y no toca el piano. Entonces es distinto, porque cuando una persona se acostumbra a tocar un órgano, eh, la digitación no tiene nada que ver con el piano, entonces el piano ya no, no suena igual. ...por eso el que se dedica al órgano eh, abandona el piano... Obviamente. ...que es por ejemplo el caso de esta organista... ...es profesora de órgano, organista en una iglesia también allá en Suiza... ...es pianista, lo que pasa es que ejerce poco como, como pianista... ...se dedica más al órgano. Pues vamos a hablar del concierto de esta noche... Eh, ...pero antes que nada, lo has calificado este ciclo... Eh, ...llegamos a la octava edición como la música del cielo... ...realmente el órgano cuando abre todos esos tubos... ...llega a esa música tan alto... Pues es el órgano litúrgico desde el, siglo XIV. No, perdón, desde el siglo IV, ya que ya en la Iglesia sabemos que aparecen órganos que son es el instrumento, el, el rey de los instrumentos y es el órgano que, que adopta a la Iglesia como el instrumento que, que recoge las almas para, para rezar. ¿no? Y normalmente es un instrumento que siempre está en las alturas y, y por eso lo llamamos un poco la música del cielo porque cuando queremos ver al organista siempre tenemos que mirar hacia arriba Y eh, se supone, que es lo que la iglesia ha pensado siempre, es que la música y los tubos del órgano te, te elevan el alma. Qué bonito. Y por eso el, por eso el, el llamarlo así. Eh, y por eso tan, eh, tan ligado al, a, a, lo, a la religiosidad, a la litúrgica. Eh, bien, pues este concierto, háblame de Daniela. Yo no sé si he pronunciado bien su nombre, eh, su apellido, Timo Kane. Timoken. Ah, Timoken. Timoken. Bien, Daniela Timoken. <risa> repite. Eh, sí. es, y además vemos que es la única mujer de, de esta edición, de la octava. Hay muchas mujeres sí. con, en pues, el órgano. No, porque es, ha sido un, un, un organ, eh, el órgano ha sido un instrumento que siempre han tocado los mismos eh, curas, o sea, los, los canónigos en las catedrales. ¿no? Porque el, el organista siempre ha sido un ministro más en la liturgia. ...y entonces normalmente en la historia han sido siempre varones... ...y luego es un instrumento que como se toca también con los pies... ...por la incomodidad un poco de, de tocarlo... ...pues siempre ha estado vinculado al, al sexo eh, masculino ¿no?... Eh, ...pero ya desde hace... desde, hace, bueno, desde el siglo XX pues... Eh, claro, ...lógicamente las, las iglesias... ...desde que si ya las mujeres ya pueden acceder al altar... ...y ya pueden cantar y todo eso... ...pues ya empiezan a haber organistas mujeres... ...pero pocas, porque porque es un, ahora, bueno, incluso hay organistas de catedrales importantes que son mujeres y ya no hay, no ningún, hay ningún problema pero es verdad que es una asignatura que, que muy pocas mujeres se matriculan entonces intentamos buscar a mujeres y por eso buscamos a Daniela en su época eh, porque a mí sí que me gusta pues, compaginar y, y que en el ciclo se vean las mujeres como el otro año que vino eh, Montserrat Torren, que es, que es la, la dama del órgano porque que ella es una mujer que nos ha superado a todos los organistas es que <ríe> entonces Daniela Pues entonces siempre queríamos poner un, un... Y así conocimos a Daniela. Vino en el 2016, se enamoró de Elche, se enamoró del órgano, porque ella conocía muy bien Alicante, pero no conocía a Elche, que es una cosa que me enfada un poco de la gente de Alicante, que venía todos los años a Alicante y nadie le dijo que había el lado una ciudad donde podía visitar y todo eso. Entonces conoció a Elche, conoció el órgano y ahora ya viene eh, de vacaciones siempre, casi siempre intenta, intenta venir aquí a Elche a tocar el órgano y cuando le propuse... Como, Le propuse que volviera también porque tenemos poco presupuesto y a veces hay que echar manos de los amigos, y es lo que me ha pasado este año, ¿no? volver a echar manos de los amigos. Entonces Daniela dijo que enseguida, que enseguida se, se sacó el billete de avión y, y el huerto de cura para pasar aquí unos días con nosotros y ayuda, ayudarnos también en el ciclo, ya que disponemos de poco presupuesto. Pues, eh, ¿cómo te lo has apañado? Los que, ¿Qué amigos son los que tocan? Y, y decimos amigos, y estamos hablando de, de, de organistas de primer nivel. ¿Cuáles son los que vuelven a este ciclo? ...de conciertos del órgano de Santa María... ...en este mes de noviembre. Pues Manolo Torregrosa que tocó la semana pasada... ...es un gran organista... ...pero es el organista de la Catedral de Murcia... ...y para tocar el órgano de la Catedral de Murcia... Hay ...que ser un gran organista... ...porque es un órgano muy, muy grande... ...es uno de los más grandes también de España... ...es un ya antiguo, no es, no es el, la marca del nuestro... ...pero, pero es un órgano muy prestigioso... Y, ...y Manuel Torregrosa pues está dando conciertos... ...a nivel también internacional, en Europa, en Inglaterra... ...y bueno, aparte de ser un amigo... ...y es uno de los fundadores también del ciclo... ...pues, pues eh, cuando, cuando tiene unas determinadas obras... ...que quiere mostrar, pues siempre me pide... ...mira, pues ya tengo esta obra preparada... ...me gustaría presentarla en el, en el, concierto, en el ciclo de conciertos de Elche... Y entonces presentó un programa muy variado y muy chulo, que aparte le estuvo explicando como, una, hizo uno, como un concierto didáctico y iba explicando la época de cada, de cada pieza. Luego eh, tenemos a Daniela y el, la semana que viene vendrá el organista del de, de escorial, que no lo conozco personalmente todavía, pero eh, va a haber una buena relación, sobre todo, por el tema de las escolanías también. Es, es el director de adjunto de la Escolanía del escorial, trabaja mucho y nos invita a, a ir a la escolonía del misterio, al escorial. Entonces voy a matar dos pájaros de un tiro, que es que venga a tocar el órgano y luego tener esa relación entre el misterio y el escorial, a ver si, si vamos a cantar ahí al escorial nosotros. Eh, por lo que veo, el balance de este ciclo eh, también es muy bueno para el Misteri, porque estos mismos músicos eh, tienen la cita obligada de ver las representaciones en agosto. Se les invita a ver sí, sí. el Misteri cuando tocan aquí en noviembre. Claro, claro. La idea también es eso, que es el, el instrumento del Misteri, eh, que participa en el Misteri. Entonces, eh, hay que relacionarlo de una forma. Entonces, todos los, los músicos que vengan aquí los invitamos a ver, a venir, a ver el misterio porque es una forma también de, de, de promocionar el misterio a los, a los músicos, porque estas personas van por todas las catedrales y todas las iglesias de Europa dando conciertos y llevan también… El nombre del Che que, que han estado en el misterio y lo, y lo van a propagar. ¿no? Entonces, la propagación entre músicos creo que es muy importante, sobre todo entre músicos de, de primera línea. ¿no? Porque sí, el misterio lo vamos a conocer al público, pero sobre todo también que, eh, que lo conozcan los musicólogos, los directores, los, y los organistas y, los, los, y todos los coros. Supongo que recibirás el apoyo del Patronato del Misteri, de la Iglesia y del Ayuntamiento para organizar estos ciclos de conciertos que además son gratuitos, así que sí. es muy atractivo. Empiezan a las nueve de la noche todos los viernes del mes de noviembre. Esta noche, sí. Daniela, ¿qué reper repertorio es el que nos va a ofrecer, el que va a ofrecer al público? Pues va a ser música del siglo XVIII, de música barroca, algunas piezas de Bach, y música del siglo XIX, incluso música del siglo XX. Pero lo bueno de este órgano es mostrar todas las posibilidades que tiene. Entonces, el repertorio que suelen elegir los organistas no se ciñe solamente al barroco aunque parezca un órgano barroco, es un órgano en el que se puede tocar música barroca muy bien, perfectamente, porque tiene la registración adecuada, pero también música un poco más moderna, como la, la música romántica, que requiere otro tipo de órganos mucho más grandes. Hay órganos en España barrocos que no se puede tocar música romántica, solamente tienes que a la música del siglo XVIII. Sin embargo, este órgano puedes hacer un repertorio desde el barroco hasta el siglo XX, y es un poco lo que nos va a ofrecer Daniela en este concierto. ¿Y, ¿Y los organistas que vienen también pueden estrenar partitura que componen para este ciclo o, o todavía no? Sí, es, sí eso lo, lo hacemos como BIS. Eh, eh, algunos organistas están acostumbrados a improvisar, sobre todo los franceses, que, que a veces les damos un motivo. Vino hace unos años un, un chico muy joven, francés, que ahora está en primera línea porque lo, estoy viendo, lo, estoy, lo sigo en Facebook y está dando conciertos en los álbumes más importantes chico joven que se llamaba David Casan, y le, le dimos un motivo del Misteri, motivo es una, una frase musical, y entonces él tenía que improvisar sobre esa frase, hizo un, un, un concierto de, de, con esa pieza, solamente con la improvisación de, de una pieza del Misteri, además que lo estaba eh, eh, componiendo en ese momento, estaba haciendo una improvisación, ¿no? entonces muchas veces hacen los organistas eso, el improvisar sobre un motivo que se les dé, Y hasta ahora sí que lo estamos haciendo. Una sí. cosa que hemos hecho este año ha sido que, que la última pieza que va a tocar Daniela y la última pieza que va a tocar el, el organista de la semana que viene eh, va, es la misma pieza. Pero en el órgano cada uno puede no solamente tocarlo de una forma distinta, sino que puede poner una registración, o sea, unos sonidos distintos. Entonces vamos a ver esa comparación entre lo, lo que hace un organista y lo que hace otro organista para, para ver cómo una misma pieza eh, interpretada por otra persona puede ser totalmente distinta. Conciertos que nos hacen vivir momentos únicos y las nuevas tecnologías, ¿habéis incorporado alguna novedad este año a, esto, a, esto, a este ciclo? Sí, claro, porque eh, es también interesante ver cómo, cómo toca el organista y entonces eso es algo que siempre se pierde en los conciertos, los órganos están allí arriba y no, puede, no podemos ver cómo interpretan porque el órgano es un instrumento que se toca con las dos manos y los pies, y los dos pies. entonces... ...vale la pena ver a un organista como mueve todas las extremidades... ...para, para dirigir la orquesta, ¿no?, que son en las manos... ...y la mejor forma era poner unas cámaras... ...aparte de las cámaras que, que la, ha puesto la Basílica... Hemos, eh, ...hay unas, unos proyectores donde se ven... Eh, ...podemos ver desde sentados en, el, en la nave... ...podemos ver cómo está interpretando el organista... ...moviendo los pies y moviendo las manos... Pues muchas gracias, Javier González, eh, por habernos explicado la historia, la importancia y por traernos la música del cielo cada mes de noviembre a Santa María. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros.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 Elche Radio Marca sigue creciendo. Ya sumamos 65.000 oyentes. Y queremos darte las gracias a ti, que nos escuchas desde el 101.4 FM. Y a ti, que lo haces desde Teleelx Televisión o teleelx.es. Y por supuesto a todos los que nos escucháis desde otras plataformas digitales. Gracias a los 65.000 oyentes que nos seguís cada día. Teleelx Radio Marca, porque nos gusta Elche. Este domingo fútbol en directo en Teleelch. Sigue desde las once y cuarto de la mañana la retransmisión del partido de tercera red Club Atlético Torrellano Llobe Español de San Vicente desde el polideportivo Isabel Fernández de Torrellano. Este domingo en Teleelch no te pierdas el partido en directo Torrellano Llobe Español con el patrocinio de El Castor Tiendas Anticrisis. Colabora Teleelch Radio Marca. La canción con más reproducciones.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 34 minutos de la mañana y continuamos con más entrevistas. La plataforma Perú Finanzament MESJUS, integrada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Confederación Empresarial Valenciana PSOE-PP, Compromís Ciudadanos y Unidas Podemos, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participemos mañana sábado en la movilización a las 6 de la tarde convocada en la Plaza de Luceros, en Alicante. Reclaman un sistema de reparto de los fondos del Estado más justo porque la Comunidad Valenciana es la peor financiada de todo el Estado español. Recibiremos una media de 703 euros por habitante menos que la mejor financiada. Según denunciaron este mismo miércoles aquí en Elche los líderes sindicales que hoy tenemos con nosotros. Damos la bienvenida al secretario territorial de UGT, Ismael Senén. Muy buenos días, Ismael. Hola, buenos días. Y le acompaña también Carmen Palomar, secretaria general de Comisiones Obreras del Valle Vinalopo. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Bien, eh, eh, Ismael, ¿por qué esta plataforma? ¿Cómo habéis conseguido eh, crear esta plataforma con tantos sindicatos, eh, empresarios y partidos políticos, excepto Vox? Pues bueno, yo creo que simple hecho de unir ¿no? a todo el panorama político, excepto vos, como tú bien decías, y los agentes sociales, sujetos de comisiones y la patronal, pues identifica que es un problema ¿no? que nos afecta a todos los ciudadanos, independientemente de la ideología que tenga cada uno. Y, por lo tanto, yo creo que es, como bien dice el, el lema que tenemos para esta movilización, ¿no? un pueblo unir pero un financiamiento just, pues eh, aborda ¿no? con seriedad de que nuestra comunidad pues sufre una desventaja, un desequilibrio económico con respecto a otras comunidades y por lo tanto se hace la necesidad de hacer ver a los ciudadanos que esa necesidad de salida de la calle a exigir, pues esa financiación justa que nos permita, como ciudadanos, como comunidad y como territorio, pues competir ¿no? en esta, dijéramos, salida de la crisis de una forma eh, equilibrada, ¿no?, donde esa mochila de la deuda pues eh, se elimine y, y se pueda repartir. ¿no?, que nos permita tener pues, más camas, más sanidad, más educación, más inversiones, ¿no? También, tanto, no solo inversiones públicas, sino también inversiones eh, público-privadas, para, como bien decía, salir de esta situación económica en un crecimiento económico estable y, y, y en condiciones ¿no? uh -huh. donde pues, nuestra comunidad, con respecto a, al país, pues hay que entender que tenemos una renta per cápita 12 puntos por, eh, inferior a, a la media ¿no? nacional. Uh -huh. Y, por lo tanto... En ese sentido, nuestra autonomía necesita, con lo que aporta al Estado, pues mayor financiamiento. Pues estamos hablando de injusticia, de discriminación y las cifras son muy sangrantes. Eh, vosotros dabais eh, esos 703 euros de media que eh, recibimos menos por habitante que la comunidad mejor financiada. Carmen, ¿las cifras ponen de manifiesto la necesidad de salir mañana a la calle? Sí, eh, totalmente justificada esta, esta movilización y salir a la calle porque eso, nuestra comunidad es de las que más aporta y de las que menos recibe. Y en base a nuestro peso poblacional pues no recibimos la, la financiación necesaria que necesitaríamos para, para dar respuesta a todo lo que tiene que ver con las inversiones, con la, el fomento del empleo, con el IMAX de Masí etcétera, etcétera, ¿no?, como se ha comentado. Entonces, es más que justificada, forma parte también de un proceso, porque esto viene ya del 2017, hubo una manifestación masiva con más de 60.000 personas en la ciudad de Valencia, aunando las tres provincias, y repetimos esta manifestación descentralizada, pues, uh -huh. también por motivos de, de COVID, para no estar todos en el mismo sitio, sino hacerla en las tres capitales de provincia, pero también con el mismo ánimo y con la misma fuerza de, de que se uh -huh. nos escuche, porque este sistema de financiación lleva ya caduco desde el 2014 y ya con el Partido Popular no se movió nada y ahora sí que la ministra Montero ha dicho que va a presentar en este mes de noviembre, que ya queda poquito, va a presentar una propuesta, pero claro… Eso no, no lo tenemos a ciencia cierta, o sea que por lo tanto hay que salir a la calle y seguir exigiendo que ese modelo de financiación tiene que ser más equilibrado y nosotros estamos por debajo de, de la media, evidentemente. Uh -huh. y, ¿Y por qué? ¿Por qué ese modelo, ese reparto a nosotros eh, nos castiga? Porque no se tiene en cuenta la población, ¿qué criterios son los que nos dejan eh, a la cola y discriminados con respecto a otras? ¿Son criterios políticos? Eh, Ismael? No, no, no, no, no, que va. De hecho, yo creo que es evidente que, que la ciudadanía tiene que comprender una cuestión. Venimos dos años de una pandemia que, pues, que ha causado eh, muchas muertes de, de personas, ¿no? ha acabado con la vida de personas, y, un, y un, después del 2008, de, de una crisis que sin parangón pues, produjo una pérdida de ingresos en, en las arcas públicas, y por lo tanto perjudicó al déficit, ¿no? Y en ese sentido, los ciudadanos tienen que entender que lo que solicitamos también es el reconocimiento, ¿no? No solo del déficit que se produce por, por el hecho, ¿no? de invertir en los ciudadanos, en las comunidades, sino de ese déficit de financiación que tenemos acumulado directamente de un mal funcionamiento de otros sistemas, los sistemas anteriores, ¿no?, donde han generado, además, de la deuda que, como bien estoy diciendo, de la propia comunidad, pues otra deuda, es esa mochila que se habla, eh, ...que se está reconociendo que eso pues lastra, ¿no?... ...lastra nuestra recuperación y nuestros mecanismos de, de poder... ...compensar, eh, dijéramos esos ejercicios para salir adelante, ¿no?... ...en un modelo que, como decía Carmen, no está lastra, lastrado, ¿no?... ...por una injusticia diferiza, o sea, diferida de anteriores eh, modelos. Lo que se exige ese modelo, que parece ser que ya está... Eh, ...yo creo que en el conjunto de, del país y de muchas comunidades... ...que también están sufriendo esta misma situación... Eh, ...poner encima de la mesa que hay que hablar de un nuevo modelo de financiación... ...y además, antes de que se estructure ese nuevo modelo... ...pues yo creo que lo correcto es establecer... Eh, ...alguna especie de criterio de, de, de ayudas... ...hasta que consensuemos ¿no? ese tipo de nuevo modelo de financiación... ...que sea justo, equilibrado... ...y que nos permita pues, atender a las valencianos y a las valencianas ...tener servicios públicos fundamentales ¿no? y dignos para ejercer... ...pues las competencias que son propias de la comunidad... ¿no? ...y sobre todo... Pues que dé los recursos necesarios, como estamos diciendo, eh, para modernizar nuestro modelo de producción, para un crecimiento económico sólido, sostenible, donde eh, la renta per cápita en nuestra comunidad suba, que tengamos puestos de trabajo estables, que al final eso es lo que crea el crecimiento económico, que lo que crea una comunidad que avance y que eh, progrese, ¿no? ...en el conjunto del territorio. Por supuesto, es muy importante reclamar esos fondos... ...pero lo que sí que, por lo que estáis diciendo... ...lo que sí que estamos viendo es que el gobierno de Pedro Sánchez... ...sí ha hecho caso a estas movilizaciones y a estas plataformas... Eh, ...porque la ministra ya está anunciando un nuevo sistema... ...un nuevo modelo de financiación... ...y al menos Pedro Sánchez ha reconocido que sí... ...que, que aquí hay un, un déficit de financiación... ...una infrafinanciación en la Comunidad Valenciana... ...al menos se sí ha avanzado en eso... Pero todo esto ha sido gracias al, patel, al pataleo de, de, de los agentes sociales, políticos, empresariales por, un financiamiento, por una financiación más justa. Por eso quiero preguntaros, ¿va a tener recorrido eh, esta plataforma, esta unidad que habéis conseguido para reclamar ese, esa financiación, eh, Carmen? Sí, te contestaría que sí, rotundamente, porque, como decía anteriormente, esta plataforma eh, viene ya, está constituida desde antes del 2017, porque fue cuando se gestó esta primera movilización y ha seguido llevando acciones. Han tenido reuniones con las Islas Baleares, han estado también hablando con Cataluña, con la Andalucía, con Murcia, para tratar de, de sumar esfuerzos para que, que sea un, un clamor popular pues eh, eh, que esa ley de financiación justa que caducó en el 2014 pues se ponga otra vez en marcha y sea más ajustada a la a la realidad entonces mmm, sí que tiene recorrido de hecho esto no va no va a parar aquí nosotros nuestra intención es pues lo, lo que venimos reclamando que, que se tome o sea que se coja mmm, el toro por los cuernos y que haya una una propuesta inmediata de reforma del sistema de, de financiación y también pues, el reconocimiento y la compensación de esa deuda a, acumulada por el mal funcionamiento de este sistema de financiación durante estos años que, no, que está, digamos, prorrogado, pero que no da respuesta a, a, a las necesidades que tenemos en la Comunidad Valenciana. Entonces, eh, en ese sentido, sí, vamos a seguir eh, estando ahí y luchando. Yo creo que también es una, una plataforma muy transversal, porque es cierto que están todos los partidos políticos menos menos vos, Y eso también pues, da una dimensión de, de pues, lo que nos jugamos mucho como comunidad valenciana, ¿no? Que gobierne, quien gobierne, que es, estamos ahí para, para luchar por esta, por esta causa. Bien, pues la plataforma Enelche ha nacido de esta forma. Esperemos eh, que haya avances eh, y, y que se haga justicia para los habitantes eh, de la comunidad valenciana. Y hay otro asunto que quería hablar con los líderes sindicales. Eh, ustedes están en el Consejo Social del Ayuntamiento. Ayer el alcalde presentó ese borrador de los presupuestos municipales. Importantísimo, hablaremos con el portavoz del Partido Popular en unos minutos, pero me gustaría la valoración que hacen de esas líneas maestras que se presentaron ayer de las cuentas municipales de 2022. ¿Le convencieron eh, a UGT, Ismael? Pues sí, yo creo que en la reunión de ayer del Consejo Social, eh, bueno, acudimos como normalmente acudimos a este Consejo, que, que para nosotros es relevante, ¿no? De que eh, el gobierno, los equipos de gobierno de los partidos políticos de, de, de la, del ambiente parlamentario, pues eh, nos transmitan, ¿no? Cuáles son su, los presupuestos para todos los ciudadanos de derecho para, para el próximo año. Y es de reconocer, de hecho así se manifestó por varias intervenciones, que era la primera vez que se, ponía, o se adelantaba un boceto de presupuestos ¿no? antes de, de que se firmaran, dijéramos. ¿no? Entonces, ha sido la primera vez que antes de que se aprueben los presupuestos pues se han avanzado las líneas presupuestarias donde se nos permita pues, eh, presentar algún tipo de propuesta y demás. Yo creo que eh, se matizó también fundamentalmente eh, la subida, ¿no?, eh, panorama coyuntura como el actual, donde ha habido más o menos un aumento de 200 euros por habitante para Elche, estábamos en los 1.000 euros por habitante, y este año pues van a haber para poder destinar 1.200 euros por habitante en Elche, ¿no? Yo creo que en una situación como la actual, son unos presupuestos que intentan eh... Fijamos, como bien decía el alcalde, los anteriores eran de recuperación, y esto es un... Fijamos, unos presupuestos para avanzar, ¿no? Unos Los presupuestos que no solo van a... No, no estamos hablando de los fondos europeos, ¿vale? Que son los propios que también vendrán. Pero tenemos que ser conscientes de que es una situación complicada con, con muchos fondos de la administración pública que se han destinado en estas situaciones de pandemia. Y entendemos de que, en principio, son los presupuestos que... Ahora, cuando se puedan conocer con detalle, ¿no? Porque no tenemos el detalle de todas las partidas. Pero sí que estamos hablando de que son... 285 millones de euros en total y que, pues bueno, están repartidos como vienen siendo los presupuestos en, en, la, en las diferentes partidas, ¿no? Donde 85 millones pues corresponden directamente a, a, a lo que es el, los salarios de los empleados públicos. Y bueno, vamos a ir viendo en, los próximos, en este mes cómo se van produciendo estos presupuestos y vamos a ir perfilando, ¿no?, a cualquier cuestión que se pueda eh, adelantar. Bien, ha explicado algunos datos, 85 millones para el capítulo de personal, con ese incremento salarial del 2%, Carmen Palomar, también hay inversiones, eh, son las eh, la más abultadas, son para el plan Edifican, eh, 18 millones o 13 millones, creo recordar, 9 millones para los Edusi y 1.200.000 para el MAE por lo del regreso de la dama, lo quieren reformar, rehabilitar, millón para los centros, polideportivos de las pedanías prometidos y otro millón que vuelve eh, los presupuestos participativos a las cuentas municipales más eh, la misma cantidad para el, eh, la reparación de, de aceras esos eran el, a gran a, a, sin entrar en detalle a grosso modo el, las líneas maestras que presentó el alcalde ayer sí nosotros sí que hasta que se apruebe eh, O sea que se apruebe en pleno, pues sí que queremos eh, pues analizarlos mejor y tratar de hacer también pues, aportaciones y, y alegaciones en la, analizándoles un poco mejor, porque sí que en, en todo este tiempo lo que sí que vemos y es con el tema de, del empleo creemos que desde la Concejalía de Promoción Económica se debería de reforzar, por eso no, no lo hemos podido analizar, porque evidentemente no los tenemos eh, ...nos han aprobado en Junta de Gobierno y aún no los tenemos... ...pero sí que uh, a nosotros, a Comisión de Sobería, ...nos parece muy importante el capítulo de, de la promoción económica... ...porque vemos que hay un déficit respecto a otras poblaciones de, de, similares a la nuestra... La, ...nuestra vecina Alicante tiene muchísima más aportación... ...con el tema de la promoción económica... ...y con promoción económica no me refiero solamente a ayudas a, al empresariado y a potenciar todo este tipo de, de medidas, sino también eh, políticas activas de empleo ¿no? Entonces como, como ayuntamiento de ERCE, con la población que tenemos y con el paro que tenemos, creemos que se puede hacer algo más, entonces en ese sentido va a ser nuestra incidir nosotros en, en esta cuestión ¿no? Todo lo que has comentado el plan edificante, los ERUS y todo eso nos parece también cosa muy importante, que en definitiva también generan empleo, igual que los fondos fondos europeos de la reconstrucción, está claro que todo eso, si no se tuerce, pues traerá también, generará empleo, que nosotros también, una de nuestras misiones tiene que ser que ese empleo sea empleo de calidad, porque en muchas ocasiones, claro, eh, el ayuntamiento subcontrata a empresas eh, para llevar a cabo cualquier tipo de, de, de actuación, de arreglo, de lo que sea. Entonces, esas empresas… Tienen que, tener, tienen que cumplir la ley de responsabilidad social, para, para nosotros eso es muy importante, no se puede precarizar el empleo, no podemos ser un país ni una ciudad low cost y eso va a ser nuestra, nuestra batalla. Eh, Carmen Palomar ha dicho que va a presentar enmiendas, se presentó este borrador antes de su aprobación, eso significa que está abierto a las sugerencias, es lo que dijo ayer el alcalde a los agentes sociales y económicos y políticos, Pues sí, sí, está abierto. Lo, lo único, pues bueno, pues eh, son unos presupuestos de que eh, ha costado, todos sabemos, eh, la nueva normativa sobre eh, de la fiscalidad de, de lo de la vivienda. Eh. Entonces, eh, seguramente, pues hasta el lunes creo que nos comentaron de que hay posibilidad de, de, de, de enviar alguna aportación ¿no? para, para estos presupuestos. ¿EUGT enviará propuesta? Pues bueno, yo manifesté, de hecho intervení diciendo de que me parecía muy bien y, y, y felicitaba a la corporación por, por adelantarnos ese boceto que se nos explicó ayer, pero evidentemente de aquí al lunes pues, poco tiempo tenemos para dar alguna aportación. Así manifesté que incluso bueno, si era la nueva, o la nueva forma de proceder en adelante, pues nos congratulábamos ¿no? de que eh, de aquí en adelante con tiempo conozcamos los presupuestos para poder hacer aportaciones, porque si no conocemos con tiempo, pues difícilmente se pueden hacer aportaciones a unos presupuestos que dentro de las líneas generales, pues cuando entras eh, dentro del propio presupuesto, pues ve como estaba diciendo eh, Carmen en las partidas, cada una reflejada de una manera diferente, ¿no?, pues eh, en lo que es la promoción económica, en el empleo, en las inversiones, por lo tanto, eh, yo creo que difícilmente van a haber o se van a poder producir eh, alguna propuesta de aquí al lunes. En la reunión de ayer, eh, por parte de los empresarios o de los partidos políticos, ¿hubo a, alguna duda o algún reproche en cuanto a, a este borrador? Ismael... No, no, no hubieron reproches. Lo único que hubieron era, pues, como bien decía, en las intervenciones, creo que fueron tres o cuatro, eh, eh, aclaraciones, ¿no? Aclaraciones de esas diferencias que, como explicaba al principio de la intervención, de, de esa coyuntura que facilita de que este año, pues, hayan se puedan destinar 200 euros más por habitante, pues venía un poco ligado a, a, al apoyo de los tributos de, del Estado. Entonces, estamos hablando de unos presupuestos que para este año eh, van a ser coyunturales, son unos puestos de moderación fiscal, que se van a, eh, según nos explicaban, se van a mantener las tasas y por lo tanto vamos a ver cómo se van reduciendo. Yo creo que los presupuestos, aunque se aprueben, pero todos conocemos que luego a lo largo del año las partidas van cambiando. ...según las necesidades, ¿no? Entonces, ahí es donde, como bien decía Carmen... ...UGT y Comisiones vamos a estar... Eh, ...vigilantes, ¿no? Para que... ...para nosotros algo muy importante... ...todo es importante el empleo de las plazas... ...los fondos EDUCI, el Baner ...pero todo eso lleva... ...al final a, al empleo, ¿no? Al empleo que puedan tener los ciudadanos de Elche... ...para que nuestra ciudad... ...pues progrese en equilibrio. ¿no? Pues Carmen Palomar, ustedes por si acaso van a enmendar estos presupuestos con esa propuesta para más inversión en, la, en el capítulo de la promoción económica para que realmente estos presupuestos, como ha dicho Ismael, ayuden a avanzar económicamente a esta ciudad y a situar al empleo o a mejorar el empleo que está en un momento de precariedad y de temporalidad. Sí, a nosotros nos preocupa... El tema del empleo, mes a mes lo vamos eh, visualizando en los datos del paro, que es cierto que, que han bajado, pero sigue siendo pues, la, la principal preocupación de, de la ciudadanía y por lo tanto tenemos que estar ahí, sobre todo para, para nuestra gente joven, porque no puede estar en el desánimo de pensar de que no van, no van a tener un empleo de calidad. Eh, hoy leía las un periódico y, y decía pues eso que de cada diez contactos que se hacen a jóvenes nueve son eventuales por lo tanto tenemos que cambiar esa esa dinámica y todo lo que esté en nuestra mano así haremos hasta donde sabemos los presupuestos se van a presentar en el pleno de, de próximo de este mes de noviembre y luego nos dicen que hay treinta días de alegaciones sí que es cierto como dice Ismael que se comentó lo de que hasta el lunes había para hacer aportaciones pero sin esas alegaciones como sindicato No podemos, pero sí a través de, de algún partido político, pues así lo haremos, ¿no? Llevaremos nuestra, nuestra reivindicación pues hasta, hasta donde podamos. Pues muchísimas gracias, Carmen Palomar. A Y, ti. y muchísimas gracias, Ismael Senén. A vosotros, un placer. Y esperemos eh, que esos presupuestos municipales que se han presentado y que quieren debatirse y aprobarse en este mes de noviembre sirvan para la recuperación económica. De Elche. 101.4 Tele Elche Radio Marca. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan dos minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana. Ya saben ustedes, lo hemos anunciado, que seguiremos hablando de los presupuestos municipales y de otros temas que han marcado la actualidad de esta semana con el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. Pero antes, pues queremos eh, continuar con más música, porque hace un mes que la cantante chilena Javiera Mena lanzó su tema Culpa. Un avance de lo que será su nuevo disco, una mezcla de electropop y electrónica del club. Y esa mezcla suena así: Hora 5, el tiempo no tiene fin. Una fuerza oculta nos lleva con la música. Es la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 Tele Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues bien, pasan dos minutos de las diez de la mañana. Damos la bienvenida a los telespectadores que nos están siguiendo también a través de la señal de Teleelch. Los oyentes de Teleelch Radio Marca nos siguen desde las nueve de la mañana en este programa La Glorieta que comenzó hablando. ...precisamente de ese ciclo de música del cielo... ...organizado por Javier González... El ...mestre de Capella del Misteri... ...son conciertos de órgano... ...en la Basílica de Santa María... ...todos los viernes por la noche... ...y hemos continuado con los líderes sindicales... ...por esa plataforma del Financiamiento JUS, eh, ...que se ha creado... ...con la unidad política, excepto Vox... ...están todos los partidos políticos... ...sindicatos y empresarios... ...en esa plataforma que se moviliza mañana... ...en Alicante, para reclamar al gobierno de Pedro Sánchez... ...un mejor reparto de los fondos del Estado a las comunidades... ...porque nosotros somos la comunidad autonómica... ...peor financiada del Estado español. Y ahora en esta segunda parte del programa La Gloridad... ...lo están ustedes viendo en televisión... ...está con nosotros, ya lo hemos anunciado... ...el presidente del Partido Popular... ...senador y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular... Pablo Ruz, a quien damos la bienvenida, Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, Ros, y muy buenos días a todos los oyentes, que son muchos, que son miles, que están esta mañana pues, teniendo a bien, ¿no? Permitiendo bien. que les acompañemos. Eso espero. Vamos a ver eh, qué claves y qué opinión política es la que podemos ofrecerle de muchos asuntos. El uh -huh. primero, el más importante, es esa hoja de rutas del equipo de gobierno ...que se plasma en los presupuestos municipales de 2022. Ayer se presentó el borrador, las líneas maestras son 232 millones... ...32 millones más que en 2020, gracias a las aportaciones... ...y eso que eh, los ingresos se reducen por la plusvalía en un 65% de la plusvalía. Pero hay aportaciones del Estado que vienen para ayudar a esta ciudad... ...a eh, salir de esta crisis sí. económica. Bien, ustedes... Eh, estuvieron ayer en el Consejo Social, ¿qué opinan del borrador de esas líneas maestras del equipo de gobierno? ¿Es papel mojado por la cara que me está poniendo? No, no, no, no. Decir, eh, a ver, vamos, mojado. yo voy a intentar explicarme y, y, y luego que cada uno obtenga sus propias conclusiones, ¿no? Ayer estuvimos en el Consejo Social, efectivamente, tanto el señor González como la señora Macía, pues eh, nos expusieron estas siete eh, líneas maestras generales, muchas de las cuales nosotros, eh, bueno, pues eh, no podemos compartir. Eh, y nada más no podemos compartir si nos ceñimos a los datos de ejecución presupuestaria del año pasado es decir, tú puedes anunciar que vas a invertir 52 millones de euros, esto es un anuncio esto es propaganda, esto es en definitiva una voluntad, una intención <coughs> pero cuando termina el ejercicio presupuestario al final haces balance de cuál ha sido el, el nivel de ejecución es decir, lo que has materializado de las promesas y en el penúltimo trimestre de este año esas promesas Se han materializado en torno al 30%. Esta es la verdad, y no lo digo yo, no lo dice Pablo Ruz. Son los datos que nos facilitan la concejalía de Hacienda, con lo cual. Pero la verdad tiene muchos matices, Pablo. Eh, la verdad no tiene. La verdad es una no, sola y hay que ir a buscarla. Pero el 30% ejecutado, pero te diría la concejal de gestión tributaria o el concejal de contratación. Hmm pero a lo mejor duplica ese porcentaje todas las obras que están en estos momentos realizándose no, y que no computan como ejecutadas, no. pero sí se están realizando. Hay son dos conceptos. En ejecución... Es que siempre ustedes difieren. La oposición claro. dice 30% y, y el equipo de gobierno puede hasta subirlo a 70%. No, pero el equipo de gobierno ahí miente y ellos intentan de forma muy astuta... Bueno, yo no sé qué, qué grado de ejecución Claro, una cosa es el nivel de ejecución y otra cosa es el gasto comprometido. Gasto comprometido quiere decir, he iniciado un proceso de licitación. Fenomenal. Un proceso de licitación no tiene por qué culminar en una ejecución. ¿Me explico? Uh -huh. Lo cierto... Lo que realmente importa, lo que realmente es efectivo, lo que determina cuál es la acción que un equipo de gobierno hace es el nivel de ejecución presupuestaria. Esto no es interpretable, por mucho bueno. que ellos intenten decirlo. ¿Y lo que ve el ciudadano? Claro, al fin y al cabo lo que en ve el ciudadano, ¿no? En 2021 estamos viendo que ha terminado por eh, obras del plan edifican. Sí, obras del plan edificant, eh, después de ocho años sin construir un colegio en Elche. Eh, es decir Es que, que, que está muy bien pero hay que ver todas las perspectivas ¿no? que el último centro educativo construido en elche hasta el número 11 del que yo me alegro como te he dicho muchas veces ha sido el princesa de asturias en el año 13 ya y es. veníamos de la campamor de la escuela oficial de idiomas ya, ya. del colegio de mestre canaletas de perleta del instituto de la olla del instituto de torrellano es decir de años muy inversores en materia educativa del 13 al 21 nada con lo cual Pero ahora sacar pecho, hay que sí, sumar sí, sí. Todas las obras del edificante. Eh, sí, pero es, es que es son cosas distintas. Eh, lo único que se ha hecho hasta ahora de relevancia, porque mire, construir un aulario no es, no es construir un centro educativo. Eso se hacía antes sin tanta propaganda y sin tanta venta de humo. Es Garrofers, La Galia, eh, el colegio del Jaime I, ahora parece ser que se va a construir el, el, el gimnasio del Julio María López Orozco, que eran obras que nosotros hacíamos incluso sin tener dinero, ¿no? Uh -huh. Y sin tener esa oportunidad, que yo creo que es positiva, que es el edificante, que es verdad que ha puesto en marcha compromis y, y sí, porque Compromis es el departamento. Pero no solo la, el el está San Antón, hemos bueno, visto cómo los ¿Y quién desbloqueó San Antón, Ross? ¿Y quién comprometió el primer edificio de viviendas de San Antonio, aún siendo una situación, lo sabes, sí. aun siendo una situación absolutamente compleja y, y desquiciada eh, en cuanto a la gestión en eh, Mercedes Alonso del Partido Popular? Con lo cual, es, decir, es, es como ayer, ¿no? el señor González decía, no es que, claro, cuando llegamos en el año 15, la deuda estaba en torno al 70% y ahora está eh, por debajo del 20%. Claro, la deuda, ¿pero qué deuda? ¿Pero quién contrajo la deuda? Si la deuda nos la dejaron ellos mismos, ¿no? Peso y compromiso. Y nosotros tuvimos que dedicar cuatro años a amortizar íntegramente la deuda que ellos nos hayan dejado. ¿no? Bueno, pues por eso yo creo que la perspectiva es necesaria. Yo no me creo en los presupuestos de, de González, creo que son propaganda en la línea de los, de los últimos seis años. Tenemos grandes proyectos en la ciudad, anunciados 70 veces como el del GAT, tú lo sabes, mm. como el edificio de Correos, como tantas inversiones que han anunciado que al final eh, pues, eh, a día de hoy no existen, como por ejemplo el pabellón adaptado, que no sabe tampoco cómo va a ser al final su naturaleza o cuál va a ser su naturaleza en el entorno del cementerio, o la pasarela de las, de las vías de Altavix, o el centro sociocultural del Altet de Torrellano, el centro sociocultural que es tan importante en Arenales, que han anunciado, y han anunciado, y han anunciado de forma compulsiva y que a día de hoy no existen. Eso es lo real. los anuncios, la palabrería vacía, Y las promesas son promesas, que no se materializan. Pues vamos, por parte, no se cree los presupuestos, pero eh, hay líneas maestras, <coughs> 13 millones para el plan edificar, 9 para los EDUSI, 1.200.000 para el MAI, y ahí vamos. Eh, ¿Se cree que la dama del Elche pueda venir en la recta final, como dijo hace dos días el alcalde aquí a Elche? Yo al señor González le recomendaría que se leyera hoy un artículo muy interesante en el diario ABC de Tirada Nacional. Bastante desalentador con respecto a la llegada de la dama. Y todos sabemos que esta semana, y no me alegro, ¿eh? al contrario, yo quiero que la dama venga eche de forma temporal. Y todos sabemos que esta semana ha habido una movida brutal en el, en el Ministerio de Cultura por choque, por colisión de pareceres entre el señor Izeta y la que hasta ahora era directora general de museos, de, sí, de, del patrimonio exhibido en los museos nacionales. Es decir, es que el señor González ha anunciado ya, esta será la séptima vez que el próximo trimestre viene la dama o el último trimestre viene la dama. Con lo cual, es que yo creo que, de verdad, Ros, la palabra de González ya no vale nada. Eh, para mí González ya es hablar de pasado. O sea, González está amortizado como alcalde, como político y también como máximo responsable. Y esto de la dama, por desgracia, es una muestra más. Y no porque lo haya hecho ahora, sino porque viene prometiendo que en el último trimestre del próximo año viene la dama ya seis años. Yo creo que tenía que ser más prudente. Hay una realidad. Es el nulo peso que se tiene en las decisiones nacionales. Eh, esto perfectamente nos sirve para entender por qué nos han sacado de los presupuestos generales del Estado con respecto a la financiación de la Ronda Sur, por qué lo del AVE es un despropósito. Habrás leído la noticia hoy, ¿no? Sí. Es decir, perdemos frecuencias. Ahora resulta que Alicante sale beneficiada, la ciudad de Alicante va a tener un viaje más en AVE y nosotros perdemos. Vamos a tener que ir a Madrid a través de Alicante. O sea, una cosa, dices, ¿y dónde está González? ¿Para qué queremos tener un alcalde socialista en la línea perfecta del gobierno de la nación. O sea, el peso, la relevancia de Elche en las decisiones del gobierno de la nación, Soler, hemos tenido, uh, el señor Soler ha sido alcalde de Elche, es diputado nacional, ha sido director del SEPES. ¿Dónde está la influencia que debe, que debe ejercer un político de esta envergadura en las decisiones nacionales? Lo de la dama, y ojalá me equivoque, ¿eh? ojalá venga aquí, rectifique y diga, oye, pues me alegro, creo que va a estar en la misma sintonía. Eh, es muy crítico con el alcalde, ha dicho que su palabra no vale nada, no se cree los presupuestos municipales, no es nada reivindicativo y hoy mismo tiene a las 12 comparecencia con la oposición en bloque uh -huh. para exigirle eh, al alcalde algún asunto sobre las exhumaciones eh, ...del no contrato. Vamos a ver, eh, yo creo y sé... Que ¿No, no, no, ¿No tienen suficiente con la comparecencia de la concejal de Cultura? Antes de responder a la pregunta, sabes que no me voy por las ramas... Sí. ...antes sobre lo que has dicho con respecto al alcalde. Que la palabra del alcalde no vale políticamente nada... ...puede parecer una afirmación muy rotunda... ...pero es que las he los hechos corroboran esta afirmación. No tiene ningún sentido que en elche se aprueben plenos extraordinarios... ...y mociones sobre el trasvase... Y de que no se vaya a la puerta de la señora ministra a Madrid y decirle, ya está bien. O a lo mejor la ministra te puede hacer caso o no. Pero yo quiero que el alcalde de hecho se ponga al frente, exija, reivindique, pida y se, parte, y se parta la cara. Eso es lo que tiene que ser un alcalde ante una afrenta permanente como en el tema del trasvase. Ante una, ofrenda permanente, una afrenta permanente como es habernos excluido de los presupuestos generales del Estado para terminar un kilómetro de la Ronda Sur, que por cierto, empezó y terminó el PP. ...como el Camino de Castilla... ...como el desdoblamiento de la carretera nacional 332 ...de, de Crevillente a Elche... ...perdona Ross. El... Como, la, ...como la carretera de Santa Pola... ...pero que la era... Ronda Sur también se puede volver en contra del Partido Popular... Porque... ...¿de nosotros? Sí, ¿por qué? Porque, ...porque ustedes tampoco la presupuestaron en los presupuestos generales... No. Si, ...si lo hicieron no, no ha terminado... ...perdona Ros... Eh, ...aquí sí que nuestras no estás... ...e eh, eh, no, eh, informada no, bien... ...no tienen la, la confirmación <risa> correcta... ...la Ronda Sur la empezó el PP... ...la terminó el PP con Ana Pastor en el año 14... Y en los presupuestos generales del Estado del año 17, los últimos del PP, estaba la Ronda Sur por 19 millones de euros. Quien llega y se carga la consignación presupuestaria para la Ronda Sur es el Partido Socialista. Y te digo más, el Partido Popular a través del ministro Íñigo de la Serna, esta es la verdad, esto no es interpretable, había presupuestado 450 millones de euros para empezar a reformar presupuestos generales del Estado del 17, la línea eh, C1 Alicante-Murcia-Elche. ¿Quién se carga esa consignación presupuestaria? El Partido Socialista. Esto es para hacérselo mirar. ¿eh? O sea, yo creo que, que estas afrentas, este ninguneo, este agravio permanente, hombre, es bastante significativo. Y por lo que me decías de la, la comparecencia, si sí, vamos a comparecer la oposición en bloque. Porque aquí en el Che, el señor González se olvida de que los equilibrios son muy evidentes. 14-13. O sea, esto no es 17, como en su momento ocurría con Diego Maciano, ¿no? 17-10. No, no, no. 14-13. Que la suma de PP, Cionos y Vox el número de ilicitanos eh, que apoyan este proyecto es la misma que de PSOE y Compromís. Esto no es interpretable tampoco. Y esa, esa arrogancia y esa prepotencia y esa manera de entender el gobierno con mucha sonrisa, pero machacando a la oposición, no se fundamenta bajo ningún concepto. Y vamos a comparecer porque efectivamente aquí hay muchas preguntas y muchas dudas que se tienen que solventar con respecto al no contrato de las exhumaciones. Y no consideran que Marga no, Antón sea la única que debe dar explicaciones. No, no, es que Marga Antón dijo cosas, dijo cosas que implican muy graves que implican a otros y los otros tendrán que responder. o sea Aquí nosotros hemos destapado, porque lo hemos destapado nosotros, que se ha realizado una obra, en este caso que excedía un contrato menor, una obra además moralmente muy difícil porque es una obra que está relacionada con cuerpos de personas uh -huh. fallecidas, represaliadas después de la guerra, y resulta que no había contrato. Y resulta que el equipo de gobierno ha mentido a, a través de un organismo oficial para incorporar en el BOP una información que decía en agosto, el 13 de agosto, que se había establecido un contrato entre la empresa ECRIS, Dracar se llama, y el ayuntamiento. Es decir, todo esto lo hemos destapado nosotros haciendo la labor de oposición. Y el equipo de gobierno diciendo que aquí no pasa nada, miramos para otro lado y eso está zanjado, desde luego no responde así. Las respuestas okay. es que existen desde el punto de vista administrativo y posiblemente penal eh, y posiblemente penal. ¿Usted lo ha dicho que lo lo, va, lo ha sí. llevado ya a los llevados? Todavía embutados. estamos esperando a las últimas aclaraciones para precisamente iniciar la tramitación judicial. Aclaraciones que vendrán en el pleno del esperamos de este mes. <coughs> esperamos esperamos. De hecho nosotros el pasa, las pasadas semanas sabrás mm -hmm que como consecuencia de una petición para, para que el señor González montara una comisión, digo montara, me refiero a estableciera, ¿no?, una comisión de investigación, porque lo que ha ocurrido es muy grave, él dijo que, bueno, junta de portavoces, nosotros pedíamos que en esa junta de portavoces se levantara acta oficial, se negó el señor González a levantar acta y por eso nosotros nos vemos forzados ahora a, pues eso, a exigir eh, más respuestas porque no hay respuestas, porque decir que no ha habido mala intención, sí, sí, si usted eh, comete, en fin, no vamos a entrar, no quiero establecer paralelismos, ¿no? La intención no te exime, usted, o la no intención. Ustedes no quieren esperar al informe del secretario municipal, dice el alcalde que con ese informe se pueden depurar responsabilidades. Muy bien, el informe lo juntaremos a nuestra denuncia, claro vale. que sí. Eh, por lo que veo tendrá... ¿Esto de depurar responsabilidades? No, no, perdón. Decisiones políticas, las decisiones políticas no se depuran con los técnicos, es que esto es muy grave. O sea, responsabilizando a un técnico, porque al fin y al cabo quien firma una factura o quien debe firmar un contrato no es un técnico, en última instancia es un concejal y el concejal, la concejal ha mentido y ha mentido a los medios y la concejal ha llegado a decir que no que la comparecencia pública que, que protagonizó el, hace tres semanas ya quedaba todo aclarado, no, no lo tendrán que aclarar ante un juez eh... Hablamos del alcalde, de esa reivindicación, ha, de, ha quedado claro que reprochan que no sea reivindicativo ante el gobierno de Sánchez, eh, pero parece que sí lo es ante el gobierno de Puig porque el lunes vino Chimo Puig con motivo de la visita de la ministra de Educación a Elche y le pidió una reunión para eh, que ese fondo de compensación de 300 millones pague la Ronda Sur, la conexión del tren con el aeropuerto… Y la conexión del parque empresarial con la autovía 7. Esas son las tres infraestructuras que ustedes, por unanimidad, aprobaron en el A pleno. A instancias extranjero. del PP, en pleno extraordinario. Estar... Sí, bien. Eh, hecha eh, eh, estas tres eh, peticiones al gobierno del Botánico de, botánic de Chimopuch, confía, el alcalde dijo que en cuestión de días se reunirá sí. con Chimopuch. ¿Usted confía que el presidente del Consejo nos dé.? Eh, Esos 300 millones, parte de esos 300 millones para las infraestructuras que necesitamos. Una cuestión importante, Ros, que el alcalde pida una reunión con Puig es algo normal. Y está en su deber, es su responsabilidad. Yo lo haré cuando sea alcalde, con quien sea y ante quien sea. Lo que no es normal es que el alcalde incline la cabeza ante los jefes de Madrid y no pida una reunión con la señora ministra de Infraestructuras eh, y de Vertebración Territorial. Y que no pida una reunión exigiendo respuestas con el vicepresidente del gobierno, eso es lo que no es normal eso es lo que a mí me, me inquieta de Carlos González con respecto a lo que dices hombre, lo que tampoco es normal es que el gobierno diga, no, no, para eche las migajas, ahora toma 300 millones de euros señor Puig y repártelos como tú convengas, eso me parece una tomadura de pelo, ahora bien si de esos 300 millones conseguimos por fin desbloquear la Ronda Sur pues, pues, pues, pues bendito sea Dios, es decir fenomenal, ahora bien, eso tiene que conseguir el señor González ...y es su responsabilidad hacerlo... ...porque yo no le he votado pero es mi alcalde... ...y ah. el Che... ...depende de su propia voluntad... en ese sentido... Pero ...se lo pregunto porque no sé si habrá tenido tiempo... ...de repasar los presupuestos autonómicos... ...lo cierto es que están ahora en trámite... Eso ...debatiéndose, es. etcétera... ...se lo pregunto por si hay confianza con el gobierno valenciano... ...porque se aprobó la ley del Palmeral... ...pero ya hay asociaciones que critican... ...que no hay consignación o presupuesto suficiente para cuidar, Que no capital. hay dotación presupuestaria. Por eso, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con el gobierno valenciano y Elche? Confía, pues, ¿Piensa usted que, sigue, que Elche sigue estando recibiendo castigos también del gobierno valenciano? Eh, a las pruebas me remito, Ross. O sea, vuelvo a repetir, eh, un poco el símbolo, ¿no? El número 11, fenomenal. Estoy encantado con que salga el número 11 porque va a suponer una redistribución por fin. Del, de la realidad educativa de la ciudad de Elche después de ocho años en construir un instituto en Elche. Así es, el último instituto, te hablo de cabeza, el Misteri de Elche, el Festa, de, el Ni del Alba, el último fue el, el Instituto de la Olla, para que nos aclaremos, per, Partido Popular. <coughs> Con lo cual, es algo positivo, es necesario, es, es bueno. Pero es que, claro, son muchos años de ninguneos. El edificio de Lord del GAT. ¿Cuántas veces han anunciado, Ross, la propia Generalitat? ¿Se han dado ya dos licencias de obras para in actuar inmediatamente? Seis años han pasado. Tenemos un edificio cayéndose. A mí no me... Decir, yo, yo comprendo, yo puedo entender que, que no todo se puede solucionar, pero tú no puedes vender cosas que sabes que no se van a producir antes. Tienes que ser más responsable. Al final, ¿quién decide que el orden de hasta los Presupuestos Generales de la Generalitat? Presidencia, el señor Puig. Al final, ¿quién decide que el, el, el famoso... bueno centro para la tecnificación del calzado en fin, todo lo que nos han dicho, ya lleva cuatro definiciones distintas al edificio de Correos que es verdad que lo compra la Generalitat en pre, la misma pre-campaña electoral del 19 al final quién decide que no haya una audición presupuestaria exacta y precisa para eso, quién es el gobierno de Puig no sé si me explico, sí. al final qué pasa que el Che como, que tenemos que autofinanciarnos, tenemos que autogestionarnos Oiga, que ya está bien, que son muchos años de, de, de, de ninguneo y muchos años de agravios y, y de verdad, el señor González no está a la altura porque es profundamente eh, eh, servil para con sus jefes y esto no va de eso, señor González esto ha cambiado primero el Che y después el partido y el señor González ha, interven ha invertido los términos ¿Ha podido ver los, o ojear los presupuestos autonómicos? Sí, bueno, por ejemplo... ¿Y, y considera que castigan a ECHE? Que, que nos ningunean una vez más. Trabalón, trabalón la, la, la consignación presupuestaria para el, el Centro de Salud de Trabalón, que han anunciado 70 veces, uh -huh. pues es bastante vergonzante. Eh, eh, lo mismo que eh, las propias cantidades, las propias partidas destinadas a ámbitos ilicitanos. ¿no? La propia ley del Palmeral, ¿de qué no sirve tener una ley del Palmeral si no se financia? ¿De qué nos sirve tener una ley del misterio si los presupuestos de la Ineta siguen tratándonos, y aquí digo porque también lo hizo el PP, ¿eh? siguen tratando a la FESTA como una, una entidad de relevancia secundaria? ¿Para qué queremos tener una ley del misterio que al final al cabo, no garantiza la, la supervivencia por parte de la financiación por parte del Consejo? Ustedes denunciaron el estado de abandono del Ordelgat, es un tema que ha abordado. Aquí la portavoz de Compromiso en la tertulia, hace tres días, dijo que sí va a haber consignación económica. No, dice en Marsá no hay. dice que está pendiente, que, que <risas> sí tiene el dinero y que está pendiente de un informe de cultura. Vaya, pero lo cierto y verdad es que no está en los presupuestos generales de la Generalitat. No existe consignación para el Ordelgat. La señora Díez puede cantar misa en latín si quiere. No está, con lo cual decir lo contrario es mentir. Es lo de la ejecución presupuestaria y lo, la, los compromisos. Aquí cuando se le pregunta al <coughs> equipo de gobierno sobre el estado de abandono del Lord del Gat, culpabilizan al Partido Hombre, claro. Popular. Ustedes lo dejaron en ese estado, dijo. Pero que llevan seis años, Ross, que llevan seis años gobernando casi siete. Que se olviden del PP. O sea, que asuman sus responsabilidades. Que llevan siete años en el gobierno de la ciudad prácticamente. O sea, que ya está bien del mantra de la irresponsabilidad. No, la culpa es de otros. No, la culpa del Lord del Gat La responsabilidad, la directa gestión de ese espacio depende del ayuntamiento. Y a mí el otro día se me cayó el alma a los pies. Cuando fui a verlo. Cuando fui a verlo. Porque hay que recordarle a la señora diez que un servidor sacó de allí los muebles de... Vamos a ver, cuando Antonio eh, Pascual Fernández... Cuando Antonio Pascual Fernández cede el huerto, y tú lo sabes perfectamente, sí. los 70, hay un convenio, hay un contrato de cesión, y dice, esta casa será para que la ciudad de Elche disponga de ella, para que el ayuntamiento la ofrezca y para que los licitanos disfruten de este espacio. Sí, y lo cierto es que los últimos seis años no se ha hecho nada. Yo puedo estar más o menos de acuerdo, estaba de acuerdo. Con la, el cambio de ubicación, o bueno, en su momento con el desmantelamiento de la estación Fénix. Decir lo contrario, sería, yo sería vale. un cretino si hiciera lo contrario, ¿de acuerdo? Uh -huh. Son decisiones que se toman en un contexto muy difícil en, aquel, en aquellas circunstancias y se tomaron. Pero repito, Ross, seis, casi siete años gobernando, ya no vale el que esto, el PP, la culpa es del PP, habiendo, tenido disponi habiendo dispuesto de dinero. Usted sacó los muebles, ¿no? De, sí, de... los espejos, que luego los han quitado también, sí. la cómoda dorada ¿Dónde y. ¿Dónde los... están? Los espejos los llevamos al Gran Teatro, la cómoda neobarroca también, los sillones, toda la sillería, en parte a la calahorra, la calahorra la abrimos nosotros eh, y distribuimos el mobiliario de Lord Elgad. la lámpara, la lámpara de bronce y, y cristal eh, está en la calahorra, no en las salas, en la sala neogótica, bueno pues al fin y al cabo hay que tener un poco de voluntad y ganas de trabajar, que es lo que yo creo. Que y no tiene el actual equipo de gobierno. También se ha desplazado <coughs> al huerto de la Virgen. Se uh -huh. le preguntó al alcalde qué se va a hacer con esa casa eh, tradicional del huerto de la Virgen, emblemática, es de propiedad privada. No hay respuesta de momento. Claro, es que no hay respuesta. ¿Qué piden ustedes? ¿Que se compre? No, vamos a ver. El huerto de las Puertas Coloradas, aquí hay un asunto relacionado con el 24 que es en definitiva el famoso espacio que queda uh -huh. eh, pues, al sur ¿no? de Puertas Coloradas y que está pendiente de, una de un desarrollo definitivo. Perdón, estoy un poco mmm, tocado de la voz. El huerto lo mantiene el ayuntamiento. El huerto de las puertas coloradas lo riega el ayuntamiento, lo escamonda el ayuntamiento, lo poda el ayuntamiento y por tanto el huerto depende de la gestión municipal. Perfectamente el ayuntamiento podría actuar de manera subsidiaria en ese espacio. Porque aunque no sea municipal, el ayuntamiento puede evitar que la casa se caiga porque está para caerse. La viga central que hay sobre la, el acceso principal debajo del balcón se va a caer. Y no lo digo yo, va a ser cierto en unos aguaceros o en una... en fin, ya sabemos como nuestro clima, ¿no? El ayuntamiento, a día de hoy, no ha hecho nada para evitarlo. Y tampoco ha hecho nada para asumir o para culminar el proceso de adquisición de la casa. Aquí se ha comprado el Lord del Monjo, el Lord de Felipe, se ha comprado el Lord de la tía Rolleta, el Lord de Espontos. Bueno, eh, o permutado, claro. o a través de, como tú bien sabes, de con Diego Maciá. Y el Lord de el de Desportes en Carnaes es una de las de, las, eh, sí, de los espacios que quedan para culminar el proceso de adquisición de hacer públicos los huertos históricos. La casa se nos cae y el ayuntamiento tiene margen y capacidad legal para poder intervenir para evitar esta caída. ¿No lo hace? Pues ellos verán. A mí me parece una irresponsabilidad. Lo que no puede ser tampoco, Ross, es que vayan a remolque siempre de lo que el PP denuncia, que es al fin y al cabo lo que parece que están haciendo, ¿no? Eh, pidieron también un segundo plan edificante eh, al gobierno valenciano y el alcalde aquí dijo que la prioridad es el nuevo conservatorio. Tanto Compromís como PSOE eh, consideran que en ese segundo plan edificante debe construirse el nuevo conservatorio. También a remolque. Acuerdo, eh. Está de acuerdo en esa Hombre. prioridad porque ustedes lo, lo reclamaron. Y además te digo dónde tiene que ir el nuevo conservatorio. Yo creo que el nuevo conservatorio tiene que ir en Carrús. Tiene que ir en la zona norte de Carrus, hay un espacio, esto lo voy a decir, luego me lo van a copiar la semana, probablemente la semana que viene, pero bueno, ya sabemos que esto funciona así. Y perdona que diga copiar, plagiar, en fin, dar ideas, para eso estamos. Tiene que ir en el barrio de Carrus, porque eso sí es dinamizar culturalmente un barrio que necesita. terrenos ya están en el campus. Bueno, tantos terrenos se han dicho y se han cedido a la Diputación como Highton que se había cedido ya. Todo mentira. No hemos procedido a ceder el espacio de Highton a la Diputación para construir allí. Pues no, no es verdad. Esto igual. Yo creo que el espacio para el conservatorio es Carrus, porque Heiton? ese barrio no, Heiton? no norte de Carrús, lo que se, lo que se llama, lo que se, denoma, esa es mi opinión, es mi idea y es lo que nosotros haremos cuando gobernemos, porque no van a hacer nada ellos. Enfrente del polideportivo del Toscar, uh -huh. al lado justo de la rotonda de la Fuente, que puso Diego Macía. Eh, por lo que veo, sí. son muchas las propuestas. ¿Van a presentar enmiendas, sí. alegaciones a los presupuestos? Porque si se aprueban con tiempo, serán en noviembre. ¿Ustedes uh -huh. presentarán? Sí, que... sí, por supuesto. Vamos, estamos ya, de hecho, las tenemos prácticamente perfiladas. Vamos a hacer una primera tanda y luego otras. Porque es verdad que nosotros tenemos los límites que, pues, que establecen nuestra falta de recursos, ¿no? Las alegaciones del pasado año o del anterior se admitieron no, algunas, ninguna, cero. algunas propuestas. Hasta el lunes, en el Consejo Social, dijeron sí. que tienen de plazo para también uh -huh. presentar sugerencias. Cuatro tal, días. Cuatro días ¿Las eh? presentarán sugerencias? Nosotros sí, vamos a, vamos a plantear ideas, vamos a plantear alternativas y que se transformarán en enmiendas, obviamente, a los presupuestos. En sus manos está. Eh, También han reclamado al alcalde que convoque esa comisión especial de trabajo para la, general. avanzar en la revisión del plan general. ¿Por qué? ¿Qué se ha hecho sobre el plan general? Nada. Por eso mismo. Me remito, ¿no? Elche necesita un plan general nuevo, indudablemente. Un plan general que concilie la realidad de la ciudad. Nuestro plan general de año 97 es Future Edge lo, lo promovió Diego Maciá en una legislatura difícil porque estaban en minoría. Bueno, ya sabes que gobernaban con los tres concejales de Izquierda Unida, Oltra, Óscar Morales y, y Ángeles Candela. Te acordarás igual que yo, ¿no? Sí. Y aquello fue complejo, pero salió delante, salió delante el nuevo plan general que había preparado Manolo Rodríguez. El plan general es una realidad que no puede esperar más y a día de hoy no hay nada. Sí, hubo una reunión en el 19. Humo. Propaganda compulsiva, como todo lo que envuelve al señor González. En el pleno de este mes, el compromiso lleva la propuesta de Justo Medrano de que la E esté también en las siglas de la UMH. Eh, ¿El Partido Popular apoyará sí. esta campaña promovida por el decano Justo Medrano? Sí. ¿Por qué? indudablemente. Pues porque por encima de las siglas y por encima de los intereses y por encima de las voluntades personales está el Che que es lo único que nos tiene que importar. Espero que el Partido Socialista también lo apoye. Es muy crítico con la gestión de este equipo de gobierno, pero está teniendo suerte. Ha derribado el hotel de Arenales, cosa que... No. Yo no creo que sea algo propio de suerte derruir un hotel. Lo, lo, creo que la suerte habría sido que el hotel estuviera suerte. funcionando, trabajando y dando, traba, dando puestos de trabajo a la gente de Arenal. Pero a la vista de las ruinas en primera línea de playa... Claro, pero es que esto tiene... Esto, sí, por supuesto. Y acabar con ellas. El mal menor. Ha, derrib ha derribado también eh, edificios. Bueno, pero el progreso en, sigue ahí, ¿eh? En el, barrio esto de la, Los, no, en el barrio Los palmerales. Esto de la suerte, esto de la suerte es bastante relativo. Y ha conseguido que la Nida Al la Alba sea declarada fiesta de interés. ¿Eso lo ha con conseguido el, el gobierno o el pueblo del Che? digamos que estando el alcalde Carlos González al frente de la ciudad. Y estando Mercedes Alonso al frente de la ciudad consiguió desbloquear el Hotel de Arenales para construir, para reformarlo y convertir del hotel de, y hacer del Hotel de Arenales un polo de atracción económica para la pedanía. Unas, unas conseguían desbloquear proyectos, otros destruyen. Pues es que al fin y al cabo creo que es todo tan gráfico y tan real. El edificio de Regos el progreso sigue ahí con andamios, cuatro años, enquistadísimo. El mercado central sigue por una decisión política unilateral, irresponsable de González, como lo tenemos, diciendo que lo que no valía, que era una, que era una afrenta para el, el medio ambiente, que era el previsional donde estaba, denunciado por ellos, ahora resulta que sí que vale. Esto es González. Yo creo que al fin y al cabo, por sus obras le conoceréis, les conoceréis, que dice la cita evangélica. Esta semana, además, el presidente del Consejo ha presentado el Centro de Envejecimiento, ya se ha constituido el Patronato Fundacional. Fenomenal. Eh, apoyan que esta infraestructura al menos ahora se haya anunciado para ubicarse en Elche. Esperamos que esté a la altura el señor Puig también cuando eh, Carlos Mazón le pida y señor González, pero que también financiación para la construcción del, del futuro centro de congresos auditorio en el CHE. Y esta semana además es que ha venido muy cargada de noticias hemos eh, rendido homenaje a las víctimas del COVID ¿Qué sí. le pareció? ¿Usted no estuvo? No, no estuve, no ¿Qué podía. le pareció el, el acto de homenaje? Pero el Partido Popular sí. Hombre, estuvimos ahí presentes, <risa> estuvo mi secretario general y portavoz junto y estuvieron varios concejales. Bueno, el acto de homenaje es una necesidad, ¿no? Porque los símbolos los ritos eh, para la sociedad es humanas son imprescindibles. Nosotros en casa sufrimos el COVID, mis padres y yo estuvimos hospitalizados. Claro. Y aparte intervino la madre de, de Ainhoa, María José, que, bueno, que es una niña maravillosa que, que, que perdió la vida también en consecuencia uh -huh. del COVID. ¿no? Yo creo que ese tipo de actos sirven para hacer más ciudad y más comunidad en un contexto tan difícil ¿Considera acertada la decisión de crear esa plaza con el monolito con la cápsula del tiempo la escultura de esas manos aplaudiendo el trabajo de todos los servicios centrales indistintamente al de cuáles por... sean los gustos de cada uno, yo tengo los míos propios y particulares, evidentemente aquí no creo que haya nada que objetar y cero eh, que haya posibilidad de hacer política con respecto a esto, ¿no? aquí sí que hay que tiene que haber unidad sin fisuras en torno a Un reconocimiento de la ciudad a todos los que han muerto y que han sido más de un centenar. Nos gusta oír eso porque también hay unidad para <coughs> reclamar financiación justa. Uh -huh. Ahí cabe no hacer política también. Ustedes saldrán mañana también sí, a la calle vamos a estar, y por eso están en esa plataforma con todos los partidos políticos excepto Vox. Vamos a estar, pero ojo, no cabe hacer política de una decisión política. Quien establece la actual financiación autonómica fue el señor Zapatero en el año 2008. Es decir, estamos sufriendo las consecuencias de la decisión política del Partido Socialista de infrafinanciar a la Comunidad Valenciana. Yo lo siento, pero es la verdad. Y terminamos ya con su partido político. Que ha es conseguido... la noticia más importante en lo orgánico esta semana. Aquí todo el mundo está en, en historias internas. El Partido Socialista está metafóricamente hablando con los cuchillos bien afiliado, afiliados con respecto a la, la candidatura a la alcaldía, a la secretaría general, en fin, todo lo que ha ocurrido. Y el Partido Popular a día de hoy es un partido unido. Con una sola candidatura, yo doy las gracias a la generosidad de este partido, a toda la gente que podía se presentado y he dicho que no, porque confiamos en el proyecto de Pablo Ruz y de su equipo, porque uno no puede llegar lejos si no va acompañado. Y lo, esto demuestra que todos los momentos de convulsiones internas del Partido Popular que tú has vivido... Es que han, se me pasan por la cabeza. Se te, y a mí también. Eh, pas, es que habéis acabado con las urnas. Bueno, eso en fue hace muchos años, ¿eh? pero, eso fue hace 20 años. Ya, pero era una división sangrante. Sí, pero eso ya la no existe. Eso Popular. a día de hoy no por existe. por eso te pregunto, Pablo, ¿qué has hecho? Y de hecho soy... Has hecho? ¿Cómo y perdona, ¿qué has conseguido? Que sea el, voy a hablar en primera persona, que sé que a veces chirría un poco, pero soy ahora mismo el único candidato a la alcaldía de Elche. En el SOE no saben quién va a ser, en Vox tampoco tienen candidato, en Ciudadanos tampoco tienen candidato, en Compromis tampoco tienen candidato, nosotros sí lo tenemos y tenemos equipo y tenemos proyecto y tenemos programa y eso nos da un plus de credibilidad. Y esta unidad uh -huh. que tú comentas es un paso más en esa credibilidad que queremos mostrar y que queremos proponer a la ciudad de Che. ¿Qué he hecho? Pues ¿qué hemos hecho? Para empezar, no hablar en primera persona, sino hablar en plural, hablar en equipo, que eso es lo importante. Y en segundo lugar, decir, señores y señoras del PP, El PP es una herramienta, el PP es una herramienta, es un medio. Es algo que puede estar o no puede estar. Lo que está por encima de todos nosotros es el Che. Y si queremos llegar a la alcaldía, si queremos hacer las cosas de forma diferente, si queremos reformar en profundidad esta ciudad, tenemos que entender que ahora mismo lo interno es irrelevante. Y eso es lo que hemos hecho. Y hemos conseguido convencer a, a las bases, y yo creo que va a ser una cosa histórica, porque es histórica la primera vez de la historia uh -huh. que ocurre en el PP de Elche, que no haya candidaturas alternativas. El PP ha tenido décadas, una gestora, ¿eh? Ya. En este pueblo, por en esta eso, ciudad. El éxito es que se han marchado todos los conflictos. No, conflictivos. no se ha ido nadie. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué militancia tiene el Partido Popular a día de hoy? Pues ¿La mismo, misma que le tenía años anteriores? Más de 8.000 no mil, no mil. militantes. Es verdad que una cosa es la militancia, eh, por, es por así decirlo, titular y otra cosa es la efectiva. ¿no? En la última asamblea local del 17 votaron 1.300 personas. Es el doble de las que suelen votar las asambleas socialistas. Yo creo que se trata de ser generosos todos y de entender que el objetivo es el Chile Alcaldía y que lo más importante se puede conseguir y que lo tenemos a la altura de la mano. Y que si perdemos la línea y el horizonte, nos equivocamos. Pues bien, a partir de los próximos días tendremos que hablar de las exhumaciones, ese no contrato y de los presupuestos municipales. Es lo que toca. Muchísimas Muy bien, Ros, encantado. Eres. Un placer.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 Mármoles, formas y diseño, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Carácter, Urbaser, Viper, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Imedo Hospitales, Box Mecánica Reyes, Leroy Merlin Elche, Highways Delch, Eslava 43, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Ferretería Industrial Carrus, Estación de Servicios Sell, Supermercado Charter Consumer. M Solers, el hogar del profesional, talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 6, El Chevetis en Marcador.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 Son las 10 y 40 minutos de la mañana y estamos ya en la recta final después de la entrevista al portavoz del Partido Popular Pablo Ruz. Vamos a iniciar la ronda de noticias, pero antes les voy a presentar a una cantante y compositora peruana. Ella es Eva Aillón, está considerada como la reina del Landón, ha ganado un Grammy Latino por su excelencia musical y ha sido nominada en multitud de ocasiones al Mejor Álbum Folclórico. Es la mejor representante de la música criolla y afroperuana de su país... ...porque dice que ella siente auténtica pasión por Perú... ...está enamorada de estar allí.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 Pues es tiempo de comenzar esta ronda de noticias de este viernes 19 de noviembre y lo hacemos con Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. Hola, ¿qué tal, Ros? Muy buenos hoy, días. Hoy Marga está en Junta de Gobierno. Hoy Marga está en Junta de Gobierno y a continuación estará con Pablo Ruz, que ha estado aquí esta mañana porque junto con todos los portavoces hoy eh, van a hablar de las exhumaciones eh, todos juntos. Por primera vez también vamos a ver a García Ontiveros, que no se va a alinear con el equipo de gobierno, sino con la oposición para exigir... ...de puras responsabilidades, como ha dicho aquí en la entrevista a Pablo Ruz... ...y que esas responsabilidades no sean solamente echarle la culpa a un técnico. Sí. Imaginamos que van a pedir la dimisión bueno, de la concejal. por lo que ha dicho Pablo, que no quería avanzar esa rueda de prensa... ...y es lógico porque ha convocado a todos los medios de comunicación... ...no iba a adelantarlo aquí, pero por lo que ha dicho... Eh, lo, ...me parece que va a pedir más explicaciones a otros miembros del equipo de gobierno... ...no solo a Margantón, por sus declaraciones aquí en la entrevista. Veremos. Veremos. ¿Cómo queda este asunto en el pleno de noviembre? Lo que sí ha dejado claro es que están estudiando llevarlo a los tribunales y parece que, que lo van a hacer porque han calificado de grave ese error administrativo que dice el equipo de gobierno que se ha cometido, sin mala fe. Pero para la oposición es un asunto grave. Sí, así es. Ah, esto, es en cuanto a, esto es en cuanto a las exhumaciones, a, en cuanto al... A, a la polémica a la polémica eh, del equipo de gobierno. Ahora veremos eh, la incidencia por los datos del, del COVID que es, eso sí que eh, importa y mucho saber eh, tras la actualización de los datos, cómo queda esa, ese nivel de contagios aquí en el Che ¿Cómo estamos? Así es, pues mira, Salvador. estamos ahora mismo en una incidencia, acaba de, acaban de actualizarlo, ha subido ligeramente de los 25 casos a los 33 casos. Está subiendo esa incidencia, podríamos decir ya que estamos en el principio de la sexta ola, en cualquier caso estamos viendo cómo se están disparando los casos a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel provincial y era raro que en las últimas semanas no viéramos ese incremento en Elche. Lo estamos viendo ya porque entre el lunes y el miércoles, el mismo día que se estaba realizando ese homenaje a las víctimas del Covid, se han contagiado en nuestro municipio 32 personas. Se han detectado 32 casos. La incidencia sube por tanto a los 33. Sigue sin haber fallecidos. La buena noticia es que eh, justo va al contrario de, lo, de la lógica. En los hospitales sigue bajando el número de gente. Actualmente solamente quedan dos personas dentro de las UCIS y una en planta. Eso significa que quienes se contagian pueden estar vacunados, pero como esto amortigua la gravedad de la infección, pues no necesitan hospitalización. Es. Y eso también es muy buena noticia porque lo hemos escuchado al alcalde decir, aquí en el Che hemos alcanzado un porcentaje del 90% de vacunados. Es un alto índice, lo que nos sirve de escudo un poco para mantener esa, esa presión hospitalaria tan baja como la que estamos manteniendo en estos momentos, Salva. ¿Qué previsiones tenemos? ¿En la Junta de Gobierno hay algún asunto importante previsto? En principio no, eh, así que estaremos atentos a todo lo que se apruebe hoy en esa Junta de Gobierno. También a lo que los portavoces de la oposición nos dirán a partir de las 12 que se ha convocado esa rueda de prensa en el arco del Ayuntamiento. Hoy también hay un desayuno de Cedelco de los empresarios que en este caso se van a reunir con el director general para el avance de la sociedad digital, Juan Ignacio Torregrosa. Estaremos también allí para preguntarle cómo va ese desarrollo y si eh, ya hay fondos para la parte de, de ese edificio de correos que, como saben, van cambiando de nombres y que se quería incluir dentro de esa Consellería de, de Innovación. Así que veremos si hay algún tipo de, de avance. Lo importante es, eh, fuera del ámbito político, es en el social, porque este fin de semana vuelve a haber un montón de actos sociales que se están preparando para toda la, en toda la ciudad. Y entre ellos las actividades del Black Friday, de hecho ya sí. pueden ver, por ejemplo, un escenario montado en la Plaza de las Flores para la primera actuación musical que se va a llevar a cabo, con lo cual comienza esa dinamización comercial que se había perdido por la pandemia y que ahora se recupera eh, con la excursa del Black Friday. Bueno, es una buena excusa recuperar la actividad social con prudencia, mascarillas, ya saben, cumpliendo las normas y aprovechando los descuentos en las compras. Salva, pero a nosotros lo que sí que vamos a hablar es de millones, porque las cuentas municipales ya están presentadas. Ayer por la tarde lo hemos hablado aquí tanto en los, con los líderes sindicales como con el portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. Así es, se presentaron ayer en el centro de congreso, saben que a partir de ahora eh, al Consejo Social de la Ciudad, su presupuesto para el 2022, eh, al finalizar esa comparecencia el alcalde pues, eh, detalló que esos presupuestos pues que eh, en total ascienden a unos 231 millones, 32 millones, porque casi, casi. no vamos a, a aumentar en todas en las... 231 millones 800 euros. Mm. Se son... tiene en cuenta eh, que es importante, lo, lo contaremos hoy en Telenit, que esos ingresos han tenido una disminución del 65% en la recaudación por esa plusvalía, se han incrementado eh, un 13% los ingresos de, las, de los tributos del Estado y la compensación por esa falta de, del suministro inmediato de información del IVA de la liquidación del presupuesto del 2017, con lo cual eh, estamos viendo unas variaciones. El dato importante es que hay 32 millones de euros más que el año pasado. Ese es el importante, es el importante. Crece, 32. Crece. crece el presupuesto municipal, hay 32 millones de euros de más. Se prevé que la Junta de Gobierno de la semana que viene apruebe este presupuesto que se está terminando de elaborar. Así que, para que la semana que viene lo apruebe, esto funciona así. Las concejalías aportan todo lo que necesitan a la concejal de Hacienda, que elabora los presupuestos, se lo presenta al equipo de gobierno, eh, se lo presentan al Consejo Social para que aporte las últimas ideas. Y eso es en el proceso en el que estamos. Dentro de cuatro días, cuando ya se aporten las ideas, veremos si las cogen o no, pero aportar, las van a aportar. Pablo Ruz lo ha dicho. Sí, sí, sí, va a aportar ideas, pero es poco tiempo. ¿eh? Cuando También pasen estos cuatro días, se re, le, terminan de ajustar las cuentas. Cuando se ajusten las cuentas, el gobierno lo aprobará el viernes que viene y lo llevará al siguiente pleno, que no será el del lunes, ¿eh? que no será el del lunes de, de noviembre. 20, ah, o sea, no será en el pleno de en noviembre. Bici, en habrá principio, creemos. Otro pleno de diciembre habrá un pleno y será extraordinario, extraordinario, seguramente. Para en, el 12 o el 13 de diciembre. Y el 20 y pico, y siempre, casi siempre coincide con la lotería. Coincidía con la lotería. Coincidía, sí. no sé, este año. Esperemos que no nos hagan eso este año. Ya veremos. Bueno, pues Salvador Campello, muchísimas gracias. A la una sí que tenemos a Marga aquí, ¿no? Exactamente. Muy, muy bien, pues y a las nueve y media a ti, eh, con todas las imágenes en el Telenit. Gracias y nosotros ahora continuamos. Hasta luego. hasta luego, Salva, continuamos. Pues cambiando de sintonía, nos vamos ahora en esta ronda de noticias con, a la información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche quiere romper su racha negativa de cinco semanas sin ganar, mes y medio para ser exactos, desde la última victoria el 3 de octubre ante el Celta y lo quiere hacer ganándole al Euro Betis, partido que se va a disputar este domingo a las seis y media en el Martínez Valero. Los jugadores, como Antonio Barragán, están convencidos de que sí o sí este equipo va a remontar y lo va a hacer más pronto que tarde. Barragán. Yo creo que los resultados van a llegar sí o sí, eh, tanto el cuerpo técnico como la plantilla estamos unidos como si fuéramos una piña, que es que lo somos, lógicamente, y, y juntos vamos a sacar esto y sabemos que juntos lo vamos a sacar. Pero no juntos nosotros solos, sino todos. Eh, hablo de afición, hablo de cuerpo técnico, utillero, hablo de todo en conjunto. ¿no? Yo creo que se demostró el año pasado lo que, lo que pasó, que conseguimos la permanencia estando todos juntos y apoyando todos en, en una misma dirección y yo creo que eso es lo más importante y, y es donde estamos. El exjugador del Betis, Antonio Barragán además da la fórmula para no sentirse inferior a nadie y ganar cualquier partido, entre ellos el del próximo domingo. Bueno, lo que hay que tratar es de competir, de competir, de saber de que nos tenemos que dejar la vida en cada jugada, en cada balón, en cada acción, eh, tanto sea en defensa como en ataque, estar lo máximo concentrado posible y, y atento a los detalles, porque los detalles te marcan si ganas, pierdes, empata. Y, y yo creo que que venimos de trabajar, como te digo, dos semanas muy bien. El equipo está con, con una mentalidad y una actitud de, de, de querer ganar, de querer hacer las cosas bien y cambiar la situación. Y vamos a afrontar este partido, como, como te digo, para intentar ganarlo como todos los anteriores. Pues vamos a ver si se pone punto y final esa racha de cinco partidos sin conseguir una victoria y el Elche es capaz esta jornada de salir del descenso. Por cierto, que el Elche se medirá a la sociedad deportiva Leioa, en la primera ronda de la Copa del Rey. La eliminatoria contra este equipo vasco de la tercera ref se jugará en, a partido único en su estadio Sarriena de Vizcaya, la misma semana en la que los de Escribá visitan el lunes 29 Pamplona para enfrentarse a Osasuna y el domingo 5 de diciembre que reciben al Cádiz en medio, presumiblemente jueves, para que tengan tiempo, al menos tres días para descansarse, disputaría ese partido, como digo, en el estadio del eh, conjunto vasco. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias y ya cerramos la ronda de noticias con Vicente Bordonado con el hombre del tiempo. Sepamos si tendremos lluvias durante este fin de semana. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Bueno, bandera, continúa la inestabilidad atmosférica, ayer se recogían en la ciudad entre 13-20 litros metro cuadrado, en buena parte del territorio hemos superado los 15-20 litros, en algunas pedanías hemos alcanzado los 25 litros, destacan los casi 40 litros que se recogían en el parque natural del Hondo. Continúa la inestabilidad atmosférica y es que durante esta madrugada hemos tenido cielos muy nubosos o cubiertos, a Viento puntualmente flojo, temperaturas bastante homogéneas, en buena parte del territorio no han bajado de los 12-13 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por el paso de abundante nubosidad, algunos claros, a lo largo del día se podría escapar alguna gota, por la mañana viento flojo de nordeste a partir de mediodía y durante la tarde viento puntualmente moderado de componente este, con rachas que podrían alcanzar los 40-50 km por hora. Las temperaturas diurnas en la ciudad eh, van a variar poco, valores en torno a los 16 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 16-17 grados. Durante el fin de semana seguirá la inestabilidad atmosférica. Mañana sábado tendremos una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos, eh, precipitaciones puntualmente moderadas, sobre todo por la mañana. Durante las horas centrales del día, apertura de algunos claros y a últimas horas de la jornada o entrada a la noche se podría escapar alguna gota, el viento flojo de nordeste, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 13 grados. El domingo viento flojo de poniente, alternancia de nubes y claros, se recuperan las temperaturas máximas que van a rondar los 19 grados y el lunes de nuevo jornada de transición, se aproximará a nosotros una vaguada de aire frío en altura, nos va a dejar nubosidad en aumento en el último tramo de la tarde o entrada a la noche, algunas precipitaciones de carácter débil, seguirá soplando el viento flojo de poniente a primera hora de la tarde alcanzaremos temperaturas en torno a los 19 grados y ya para el martes de esa vaguada se va a desgajar un embolsamiento de aire frío en altura dana o gota fría que va a abarcar buena parte del territorio peninsular y esto se va a traducir de momento en una jornada con ambiente soleado, viento puntualmente fuerte de noroeste, rachas de 50 km por hora que aumentarán la sensación térmica de frío y temperaturas que bajarán y mucho, valores en torno a los 15 grados, por lo tanto a partir del martes frío. 101.4 Tele elge, Radio Marca. Para que les deu es compres siguen més divertides en cara, et proposen les activitats de la campanya Friday. Des del divendres 2 d'abril de 27 harem activitats d'anims de als carrers comercials d'els. Vine a la festa del commerce. vine a l'els Friday. Consulta la programació en els. punt.es, Comerç d'els, Ottenstod, Prop, Regidoria de Comerç, Ajuntament d'els.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 Te esperamos en Ancara Motor, Alicante, Carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues queda un minuto para llegar al final del programa La Glorieta de este viernes. Les deseamos que tengan un buen fin de semana y les dejamos con la música de Mr. Quilombo, ese proyecto musical y personal del cantante. Pues eh, Miki Ramírez, con su cóctel musical, su mezcla de samba y de rumba, les dejamos. Volvemos el lunes. Hasta entonces.